Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Esgaraito, esta vez armatual, InfoAntifa, el programa antifascista de la Irola Errati Askea. Ah, ah, we're no afraid of them, back to the end, family feel different. Oh, ah, ah, ah, no afraid them, back to the end, family feel different. caos urbano, antifascismo. Interminables años de lucha, perseguidos por las esquinas, ayer fuimos presos contigo también, juntas en aquella pared, es por tus hijos, por tus amigos, es el sueño de los vencidos, volveré a luchar contigo, mujer. va a ser un programa especial y es que tenemos una entrevista que va a durar pues casi prácticamente todo el programa. Es una entrevista a Joseba Gocho Varela Gómez, cantautor, escritor y escultor, nacido en portugalete en 1962. Tiene un largo recorrido como cantautor, como cantante, es autor de varios libros, entre ellos varios sobre música coral, sobre ochotes. Tiene un montón de de trabajos musicales Sería largo de contar aquí, pero lo, por, por lo que le hemos entrevistado es por un libro que ha escrito, que escribió hace unos años, editado por la Vitorial Chalaparta, que se llama Gudaris del Balón, Selección de Euskadi, 1937-1939. De ese libro hemos hablado con él y del carácter antifascista que tuvo aquella selección en el contexto de la Guerra del 36. Os dejamos un poquito con Caos Urbano y luego vamos con, el, con la entrevista. como ayer Antifascismo Antifascismo Antifascismo Antifascismo Antifascismo Llevo clavado en mi Bueno, pues estamos aquí con Joseba Gochón y vamos a hacerle pues una entrevista sobre la selección de Euskadi aquella selección mítica de los años de la guerra del 36 y y eh, eh, cuando empezaron cuando fueron los inicios de la selección vasca bueno, el, el primer partido que se jugó en la historia eh, fue el 3 de enero de 1915 eh, contra cataluña eh, y a partir de ahí bueno ha habido diferentes selecciones eh, paradójicamente la única selección oficial Eh, fue en mayo del 1915 cuando jugaron la, la Copa Príncipe de Asturias uh -huh. eh, bueno, que participaban tres las selecciones la, la centro, Cataluña y, y, la, y por aquel entonces eh, pertenecían a la Federación Regional del Norte uh -huh. eh, pero bueno, eh, todos los jugadores eran de Vizcaya y de, de Giputpa, pues sobre todo del, uh -huh. del Irún, del, del Atleti eh de las arenas eh, y tal, ¿no? eh, y bueno aquella selección ganó ganó el campeonato luego en, en 1916 volvieron a enfrentarse en dos ocasiones en la selección catalana con la con la vasca y también en, en la década de los 30 eh, luego también hay, hay otro episodio eh, anteriormente a la guerra civil El, en las olimpiadas de, de amberes en la década de los 20 en no el creo fue en el año 22 o 21 22 y por aquel entonces eh, bueno la selección española no, no existía y de hecho se barajó que jugasen con, el, con la denominación de, de selección de Vizcaya ¿no? eh, porque la gran mayoría eran, eran de, de Vizcaya y seguían perteneciendo a la, a la Federación Regional del, del Norte eh, a pesar de que al final eh, jugaron bajo la denominación de selección española de fútbol eh, pero eh, todos los jugadores eran... Eran vascos De hecho, de ahí surgió luego el famoso viaje de los vascos a Argentina y, y Uruguay, mm. y que fue un, un, un escándalo porque tenían todos los gastos pagados por el barco, pero creo que pues, eh, muchos eh, se emborracharon, llegaron en condiciones bastante bastante malas, incluso se suspendieron algunos partidos allí por, por, por el, desaño, el desengaño que tuvieron eh, con los jugadores. Y bueno, después de... De esto de, de estos partidos que entre el año 15 al, al a la década de los 30 comitos de la década de los 30 pues en, en febrero del 37 eh, el gobierno vasco eh, hizo bueno una, una recolecta eh, que bueno la, el partido fue auspiciado por el, por el periódico escodilla y y para comprar un, un avión, ¿no? Entonces eh, se enfrentaron las selecciones, bueno, los combinados de Acción Nacional Isabasco y Osko Gudarostiak, eh, jugaron un par de partidos. Eh, finalmente hubo un desembate, pero nunca llegó a, a producirse como tal, porque los jugadores se entremezclaron. Y bueno, finalmente el, el avión no se, no se adquirió, ¿no? Eh, pero a, a aquellos dos partidos fueron eh, apoteósicos, ¿no? porque ya en plena guerra civil, eh, luego eh, estaba auspiciado también por el, por el gobierno vasco, eh, de hecho acudió el Erendakari, en varios varios consejeros, el campo de Sambamés estaba totalmente lleno se habilitaron eh, más más gradas la gente estaba sentada en, tanto en las en las barreras del campo como en, en los eh, accesorios eh, aledaños aldaños y y, bueno, y pusieron autobuses pues desde Durango, trenes especiales y tal. Realmente fue fue fue un éxito. Y Bueno, a, ra a raíz de, de aquellos eh, partidos, eh, Melchor Alegría, un periodista deportivo del Excelsior, que por aquel entonces bueno estaba era de, del, de la familia de la Sota, eh, pues con muy bien criterio eh, planteó al, al gobierno vasco crear una selección vasca eh, para hacer contrapeso a la, pro a la propaganda del, de los golpistas Y, y de paso también, bueno, pues recuadrar fondos eh, para la asistente social del, del gobierno de Oslo, que para aquel entonces estaba en manos de Juan Gracia de, del Partido Socialista y, y bueno, eh, a partir de bueno, se hizo una convocatoria eh, a algunos de los jugadores que en principio se habían convocados no, no quisieron ir y a jugadores profesionales Sí ya jugadores profesionales Eh, por lo mejor no estaba Ciriaco, estaba Kinkoces, estaba lecue que estaban bueno, eh, se habían pensado en ellos también para acudir pero pero no fueron, ¿no? Eh, Algunos de estos jugadores estaban en, en el frente eh, como Areso o, o Irán Agorri y, y bueno eh, realmente aquella selección mmm, sal, bueno eh, quitando las diferencias entre épocas, ¿no? pero bueno, fue la mejor selección vasca de toda la historia, pero con diferencia. ¿Hubo jugadores de los Asuna también? Eh, no, no llego a ver. No, no llego a ver. El, los jugadores, la gran mayoría eran del, del Aliti, tanto los delegados como los jugadores. Eh, pues Por ejemplo, estaban los la gran mayoría de, las, de los que ganaron entre el año 29 y 34 las cuatro copas y, la, y las cuatro ligas con el Aliti, con... con con Mr. Pernack. Mm. Eh, luego también estaban bueno, estaba Blasco, estaba eh, eh, Zubieta, Zubireta, estaba Ciáurel, estaba Muguerza y el Agorri. Estaba Gorostiza, eh, en fin, era un poco los, los, los mejores jugadores de la época y de hecho eh, habían jugado con la selección española del Mundial del 34, pero se toparon con bueno, pues con, con el fascismo de, de Mussolini y al final eran favoritos mmm, para, para ganar el eh, aquel mundial, ¿no? Y luego también estaba los Amenoregueiro, Pedro y Luis que jugaron en el Real Madrid y Amíliano Alonso también que, bueno, había jugado en el Arenas, bastantes jugadores habían jugado en el Arenas. Y luego, eh, bueno, pues el, el, el Aleti, el, el, el, el Real Madrid, eh, el Racing de Santander, pues les, les ficharon. ¿no? Y, y luego, bueno, estaba también Langara, que fue máximo goleador en tres ligas, en la española, en la mexicana y en, y en la argentina. Y, y bueno eh, aquella selección pues hizo una labor realmente impresionante no, no, no ya a nivel deportivo sino sobre todo a nivel humano y de, y de recaudación ¿no? eh, en un principio bueno iban a jugar um, algunos partidos en, en francia y, y con el tiempo bueno pues eh, se alargó por diferentes países de, de europa Un eh, rey a la urs ¿verdad? Sí, eh, en, <risa> bueno, de hecho el, el viaje a la URSS fue, fue el más carismático junto al primer partido que jugaron en el Parque de los Príncipes de París el, el mismo día del Bombardiego de Garnica, mientras es abril del 37 y luego jugaron en, en, en Marsella, en Set, eh, jugaron también en, en Praga Eh, en dos ocasiones eh, jugaron también en, en Katowice en, en Polonia y luego, y luego de ellas se trasladaron a, a la Unión Soviética ¿no? eh, la Unión Soviética eh, la recibieron bueno pf, fue realmente impresionante en la estación de tren Eh, con, con eh, cantidad de, de, de deportistas con desfiles eh, con representantes del, del gobierno eh, etcétera ¿no? eh, la expectación fue fue tan, tan enorme que en, en, el, en el campo de fútbol del, de moscú eh, entraron 100.000 personas. Y se vendieron las entradas en, en un solo día. Eh, para aquel entonces, claro, pensar que en el año 37 había una capacidad en un estadio con 100.000 personas era, era bueno, impresionante, ¿no? Eh, de hecho, se habilitaron algunas gradas porque el, creo que el aforo era como 80.000, 90.000 personas, ¿no? Y, y, bueno, el aparte del, del, del, del primer partido del Parque de los Príncipes... Eh, Que, que también tuvo una entrada muy notable eh, con aquellas recaudaciones eh, la selección vasca se auto mantenía con los gastos de transporte viajaban en la gran mayoría bueno entre la, la gran mayoría de, de los de los viajes y Y luego, con, con el sobrante de, de los gastos, bueno, también hay que decir que, que el, muchos de los gastos de hoteles, etcétera, etcétera eran asumidos por la propia organización. De hecho, hacían contratos. ¿no? Y con, con esas recaudaciones eh, se enviaban a, a, a la asistente social del Gobierno Vasco. De y entre otros logros, eh, bueno, están publicados en entrevistas con Basaldúa, el secretario de Lendakari Aguirre, y eh, con aquellas recaudaciones eh, pudieron mantener el hospital de, de Birich que era un antiguo casino y que lo compró el gobierno vasco, donde iban lo, los mutilados de guerra ¿no? eh, y luego también bueno pues eh, prestaron bastante apoyo a los niños de la guerra que en, en el antiguo house había, había muchos repartidos tanto en Moscú en kiev, Eh, entonces, bueno, pues eh, aquella selección, al margen de, de la capacidad deportiva que tenían, eh, no solo bueno, fue a nivel humanitario, sino también a nivel propagandístico, que era una de las de las propuestas del gobierno tenía un componente antifascista, ¿no? to el, el, el Totalmente. Eh, de hecho en, en, en muchos eh, bueno, cuando viajaban los la selección, que hay que decir que estaban representando por tres, tres delegados, ¿no? El propio Melchor Alegría, el periodista, estaba Ricardo Irezábal, que fue en dos ocasiones directivo de la RITI y también Manuel Lasota. ¿no? Eh, ambos expresidentes del, del arte. Mano bueno, de la Sota era ¿no? sí, el naviero, ¿verdad? Sí, el padre era Ramón de la Sota y tenía la naviera de la Sota y Aznar, que bueno está el, el famoso episodio que, que Adnar, bueno, pues le, le traicionó ¿no? y se, se cambió de, de bando, uh -huh. que, por cierto, era el, el, el abuelo de, de José de Adnar, María Aznar, sí. ¿no? Eh, que cuando muchas veces era que la abuelo era nacionalista y tal quizás se, f, f, fuera nacionalista pero al final le vendió incluso se quedó con, con la... De la, con la sótara la, del PNV, ¿no? Eh, sí, sí, era del PNV y de hecho bueno puso al servicio del gobierno vasco eh, la, los huercos ¿no? para transportar eh, tanto pues, a refugiados como eh, como mercancías, etcétera no Eh... Y de hecho, bueno, eh, la familia de la Sota era la marrica de Vizcaya en, en aquella época. Uh -huh. Tenía una flota de barcos pues, impresionante, eh, si no recuerdo mal que eran como 60 o 70 70 barcos, ¿no? Eh, de hecho, muchísimos edificios de Bilbao, bueno, pues eh, los construyó, lo mandó construir él, e eh, incluso en la, el palacio Ibergeni, que era donde vivía la familia antes de estallar la guerra civil, pues ahora es el, el, la sede de la, de la IT Club. ¿no? Eh, y, y bueno, y aparte, bueno, lo que comentabas, eh, cuando viajaban a los diferentes a las diferentes ciudades, por ejemplo, como Marsella, eh, como Praga, como eh como los antigauus y tal, eh, los delegados eh, entablaban contactos con, con los comités antifascistas de cada ciudad, ¿no? y, y de hecho, bueno, pues le, hay por ahí documentación donde les ayudae económicamente, incluso les, les aportaban eh, dinero para, para el gobierno rosco, ¿no? mm. Hoy en día, eh, pues verdad que sí, te cierro pa. Sí, sí. Eh se suele asociar mucho la selección máscara todas las reivindicaciones por una selección propia con el nacionalismo, pero en aquella época la izquierda Eh, el PSOE de la época, eh, el Euskádico Partido Comunista, la CNT, incluso igual mm. quizás también, mm. se implicaron en la selección de Euskadi, ¿no? Eh, bueno, el gobierno de Osco era un conglomerado de, de partidos, ¿no? Entonces eh, no era igual como ahora, que, pues, que con la mayoría del PSOE y tal, pues eh, acaparan en el gobierno durante décadas. Mm. Eh... Eh, sí, el, el, por ejemplo el, el Partido Socialista que formaba parte activa del, del gobierno, incluso que algunos consejeros sean del propio partido, eh, apoyaron al 100%. La, la, la selección vasca ¿no? Uh -huh. eh, quizás no era el carácter ese eh, nacionalista que podía tener la, la selección o la reivindicación que hoy en día se, puede tener eh, pero que en aquella época era, eran connotaciones diferentes sobre todo era posicionarse a favor de la república conseguir los máximos las más más a, a, ayudas Y, y también eh, hacer una labor propagandística contra el franquismo, así de claro, ¿no? y, y a favor de la república. Y lo, lógicamente, los países que visitaron durante eh, durante la gira en Europa eran países que estaban posicionados a favor de la, de la, de la república ¿no? y, y en contra del, del franquismo. Eh, Y a nivel deportivo, por ejemplo, pues en, en tanto la etapa de, de la Unión Soviética como la etapa de México, que, bueno, que luego podemos hablar, eh, la selección, eh, como cuentan las crónicas y libros que se publicaron, por ejemplo, en, en Georgiano, eh, aquella selección eh, marcaron un antes y un después eh, tanto en el fútbol soviético como el fútbol mexicano. Eh, de, en el fútbol soviético, la la obsesión de, de Stalin era era ganar a la selección vasca, porque para ellos también, como potencia mundial, era una reivindicación, ¿no? y decir que habían ganado a una potencia mundial, porque aunque eh, era la selección vasca, pero era un referente a nivel mundial precisamente por el mundial de Italia, ¿no? De hecho yo creo que el éxito de la propia selección fue fue esa, ¿no? Que el que ya los jugadores eran eran conocidos a nivel mundial. De hecho, por ejemplo, Hernán Aguirre fue el, el primer jugador que marcó un gol El, que marcó el primer gol de la selección española en el Mundial de, de Italia. Uh -huh. Y en aquella selección estaba, pues el 70% eran jugadores, jugadores vascos, todos. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue el último partido eh, la selección de aquella selección de Euskadi? Eh, bueno, después de la gira de, de la Unión Soviética, eh, viajaron a, a Noruega y, y a Dinamarca. Eso fue tras la derrota de de, de sí, o sea, sí, esa victoria sí, ya, ya ya ya la bueno no, todavía no estaba no habían eh, invadido, vamos a decir, todas las, las capitales y tal, pero ya Bilbao había había caído y la situación ya se estaba bastante complicada no solo a nivel de, del País Vasco, sino por ejemplo Barcelona, fue de las últimas Pero bueno, ya el, el golpe militar estaba estaba surgiendo. De hecho, luego no hay una anécdota. Eh, bueno, después de la gira europea, eh, se quedaron en, en Barbizon, en una residencia en, en París, a pocos kilómetros de París, y ahí, bueno, pues se discutió, ¿no? Si re, la selección continuaba su mandadura, o, o se disolvían, volvían o, o se exiliaban, ¿no? Eh, entonces recibieron ofertas de, de, de México, Y, y al final, bueno, se decidió que continuasen con, eh, con la labor mmm, propagandística, humanitaria y tal, ¿no? Eh, la cuestión está que incluso antes de ir, de, de viajar ya, eh, creo que viajaron en, en octubre del, del 37 a, a México, vía Nueva York, eh, La Habana y, y México, eh, ya sabían que la situación en México era bastante complicada porque estaban los bandos, vamos a decir, vasco y luego los el exilio español, pero incluso dentro de la, de la diáspora vasca había también como dos frentes. ¿no? Y al final la, la situación en, en México... Eh, Fue bastante bastante complicada por, por todo esto. De hecho, a los jugadores de la selección les quisieron llevar a su terreno, cada facción, vamos a decir. ¿no? Y, y con buen criterio, bueno pues al final decidieron eh, no hacer caso a, a ninguna de las, de las partes. Y, y hacer un poco su propio... será, por curiosidad, la izquierda es, y el nacionalismo? Sí, era más o menos la, la, el nacionalismo dentro del, del centro vasco, pero luego también había una parte que era, que era españolista, mm. como se decía. ¿no? De hecho, eh, hay cartas del delegado del, del gobernador vasco de México, Goitia, eh, que criticaba la selección vasca, porque decía que, que estaba en la merced de, de un círculo próximo a los a los españoles ¿no? y claro los jugadores con bueno los delegados de hecho alegría y, y ricardo y jabal porque a méxico ya no viajó ramos eh, manu de la sota eh, comentaban al gobernasco vale que ellos no tenían ningún problema en salir de allí pero que el contrato que habían firmado era porque el el contratante tenía un, un restaurante entonces que lógicamente no iban a ir a otro sitio cuando él podía pagar las comidas, pero que aquello no tenía ningún problema en que si la delegación del gobernador asumía esos gastos, que no irían allí claro, nadie los asumía ¿no? entonces al final, bueno pues eh, el, el, la selección básica jugó jugó allí hasta febrero más o menos diferentes partidos Eh, fueron recibidos también como estrellas en, en México eh, el, el fútbol de México era totalmente amateur eh, pero ya se toparon con las dificultades a la hora de, de generar esa, esa propaganda antifascista ¿no? eh, entonces ya en la etapa en, en, en América en general y eh, era más que nada mantenerse deportivamente y, y costear el, los propios los propios gastos ¿no? eh, la publicidad la, la propaganda ya de antifascista poco a poco se fue se fue diluyendo ¿no? al, al margen de que bueno pues que ellos eh, querían querían seguir incluso en la prensa había un sector Que, que les, les acusaba de, pues de, de de antifascistas no y de servir a los intereses de, de la república ¿no? o sea que era un poco y que llegaban a méxico un poco pues para entre comillas para quitar el, el hambre porque una parte importante de la, de la diáspora española eh, estaba mal vista porque no se integraron necesariamente dentro de la de la, de la vida mexicana y tenían como sus, sus propios retos. Por ejemplo, el, el centro asturiano, por ejemplo, o el centro gallego. ¿no? entonces había bastante confrontación, de hecho hubo algunos partidos que se quemaron, se quemaron la, las gradas que eran de madera, a, a, bueno, a propósito. ¿no? Eh, entonces, bueno, el, el logo eh, de la primera etapa de México eh Y de, y, de, y de Cuba también en Cuba antes de ir a, a la Argentina que tenían cinco contratos eh, pero en Cuba, en Argentina la FIFA les prohibió jugar no solo a ellos sino eh, con bajo amenaza a los diferentes equipos con los que tenían con, contratos ¿no? entre ellos estaba el Boca Juniors, el River Plate estaba el San Lorenzo de, de Almagro Eh, estaba el, creo que la Villaneda y el Independiente no eh, Claro, mucha gente se pregunta ¿Y cómo es que podían jugar en, en Europa Y cuando llegan a Argentina, no? ¿no? Eh, bueno, es, es bastante, relativamente sencillo eh, Cuando salieron de, hacia París eh, Donde toda la gira Bueno, estaba la Federación Española de Fútbol no eh, donde las licencias de los jugadores eh, estaban incluidas eh, ahí no de hecho en la guerra civil el presidente cabot eh, la trasladó a barcelona la federación española eh, porque madrid fue una de las primeras eh, capitales que eh, bueno pues que, que el, el franquismo que eh, invadió, ¿no? Entonces, eh, durante la etapa europea no hubo, no hubo realmente problemas. Cuando ya los golpistas empiezan a, a controlar todos los espacios, tanto político, cultural, económico, eh, de comunicación, eh, deportivo y tal, eh, bueno, pues la FIFA que siempre ha estado... Eh, mmm, pues con las situaciones que ellos consideraban más eh, más apropiadas, entre comillas, de hecho tenían muchos afines con, con, con el franquismo italiano, eh, pues la, el franquismo eh, intentó colarse en la FIFA y de hecho lo consiguió. ¿no? Eh, entonces el, los golpistas crearon la, la Federación Española de Fútbol de San Sebastián, ¿No? entonces eh, solicitaron el ingreso y después de algunas desavenencias porque ya estaba la federación española he dicho pues, si hay una federación que representa un país ya no puede haber otra pero todo eso se lo saltaron la, la FIFA y les les aceptaron no entonces a partir de entonces eh, esto fue más o menos a finales del, a finales del 37, primeros de los, del 38 eh, ahí empezó la persecución de la Federación Española de Fútbol de San Sebastián contra la selección vasca lógicamente eran antifranquistas estaban haciendo propaganda en contra del, del golpe militar a favor de la república entonces ellos pues no podían consentir que una selección estuviese por el mundo haciendo una contra propaganda ¿no? entonces justo coincidió en, en Argentina Entonces allí les, les prohibieron, finalmente no, no se jugó Y entonces después de, si no recuerdo mal, dos o tres meses en, en Argentina eh, La selección ya se quedó prácticamente sin, sin dinero Entonces, bueno, Merced Alegria reunió a los jugadores y les expuso la situación que tenía ¿no? Si se quedaban allí o regresaban a México Y justamente en, más o menos en esos días recibieron un telegrama de, de baltasar junco que era un, vamos a decir un poco no el manager pero pero era una persona que hizo mucho por la selección vasca en méxico entonces eh, él eh, consiguió eh, que la, la selección vasca ingresase en la liga de, de méxico de efe no Eh, pero para esquivar la, la producción de la FIFA, en lugar de jugar como selección, jugaron como club deportivo Euskadi. De hecho hay algunas fotografías que hay una, unas pancartas con un banderín enorme que, que viene el club deportivo Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, pues al final con el poco dinero que, que tenían, eh, pues eh, llegaron a, a México. Pero antes, eh, a, a la vuelta, fueron por, bueno, por Chile, pasaron por Chile, Eh, y tenían también otro contrato con el Wanderers de Valparaíso y, y el presidente de, de los Wanderers eh, cuando recibió el... bueno, en, en una entrevista que a él le hicieron eh, confesó que, que él había recibido el telegrama de la FIFA pero que que se lo guardó en el bolsillo y que dijo que, que la selección máscara jugaba en, en, en Valparaíso y bueno, y al final jugaron, jugaron allí y luego vía vía Lima y tal, bueno, pues llegaron a Cuba eh, ya en Cuba la situación de la selección era bastante eh, penosa con lesiones, enfermedades por ejemplo el portero de Guzquiza eh, cogió una pulmonía en, en Argentina y ya no pudo jugar eh, al fútbol, se, se retiró y el agorri también estuvo estuvo ingresado en, en La Habana en Argentina en un hospital, en una operación de rodilla, si no recuerdo mal, y bueno, en, en Cuba creo que estuvieron como un mes así, por bueno, recuperándose de los viajes, que ahora era eran pff, grandes eh, trayectos, y eh, bueno, en barco y tal, tardaban pues, mucho, ¿no? Y entonces ya en, en Cuba... Eh, los jugadores que ya estaban en condiciones se trasladaron a, a méxico ¿no? y, y bueno allí ya ingresaron bueno jugaron jugarron la, la, la liga eh, fueron eran los favoritos pero no no, no, no ganaron eh, de hecho tuvieron que reforzarse con diferentes jugadores porque eh, pues había había muchas lesiones y eh, en Blasco también tuvo tuvo lesiones el portero, se reforzaron con, con varios jugadores vascos que, que estaban allí, estaba Savia Aguirre, estaba Tache que era de del Barcelona y que se quedó en, en, en se quedó en México en la gira anterior de que hizo que hizo el, el Barcelona para recaudar fondos porque estaba en una situación mala a cuenta de la guerra y y bueno, pues al final Eh, se disolieron en méxico en agosto del de, de año 39 bueno y, y es curioso porque incluso en declaraciones públicas y en discursos el propio mano las de la sota eh, declaró en, en diferentes entrevistas en la radio y discursos y tal que los jugadores eh, estaban reconocidos como gues no eh, De ahí eh, mi último libro que lo titulo Los Guderis sí, del Valor. Sí. ¿no? Y, eh, y a pesar de, de eso, nunca estuvieron reconocidos como tal. De hecho, yo creo que el gobernador eh, tiene una misión pendiente. Ya con esos jugadores, porque ya no son todos fallecidos, pero sí, por ejemplo, con las con las familias. O, o si no, por lo menos, un, un reconocimiento a nivel, no sé, honorífico, ¿no? Que, que sean reconocidos como, como guarios como el propio basalúal lo, lo reconoció en entrevistas y el propio mano bueno, de la sota eh, también no eh, de hecho bueno en una de las canciones del disco norteonaal que habla de la historia de la de, eh, de, eh, de esta selección eh, canción a canción eh, habló que bueno que, el, que los campos de batalla eran eran los campos de fútbol y que su arma era era el valor ¿no? uh -huh. y de hecho eh, como la gran mayoría que estuvieron en los, en los batallones eh, pues prácticamente dejaron dejaron su vida en eh, Algunos en, en el frente y otros en, en el exilio y otros en las cárceles. ¿no? Y, y aquellos jugadores, eh, a pesar de haber tenido diferentes ofertas de, de clubes pues de, de, de Francia, sobre todo, no de hecho hay muchas informaciones falsas porque dicen que Lourdes de jugó en el Racing de París, nunca jugó, eh, de hecho tuvo una oferta y la desechó. Yo creo que fue uno de los jugadores más fieles a la, a la selección y eh, eh, aquellos jugadores, si no llega a ser por, por la guerra civil eh, hubiesen batido récords que hoy en día mm, bueno, seguro que, que que nadie los, los hubiese superado ¿no? pues pueden hablar de los jugadores del la letti incluso del madrid el único campeonato de liga que lo ganó el Betis, lo ganó con, con cuatro jugadores eh, vascos. Toda la defensa era de los jugadores que, bueno, estaba Urquiaga, que posteriormente ya en México jugó también con la selección porque se salió allí. Eh, estaba a Areso y, y Aedo. Eh, o sea que aquí aquellos jugadores hubiesen batido récords eh, de clubes y a nivel de, de títulos. Bueno, ya ni no que decir, por ejemplo, eh, Blasco o, o Láncara. ¿no? Eh, que eran... Bueno, Langrath solamente ha sido uno de los goleadores eh, más importantes del fútbol mundial en, en, en todas las épocas. ¿no? Luego después, perdón que te interrumpa... Sí, eh, aquí, en, ya has dicho que en México terminaron la andadura, terminó en México. Luego no. en el franquismo, durante el franquismo no hubo selección vasca, no. y luego hay un hilo conductor, digamos, antifascista cuando surge, tras la muerte de Franco, el primer partido de la selección creo que no sé si en el 77 puede ser ¿eh? Eh, sí, bueno eh, el, como selección vasca digamos reivindicativa sí. ¿no? de, de identidad eh, fue en el año 79, en agosto 79. creo que fue en, en agosto del 79 si no recuerdo mal eh, que jugaron la selección de Euskadi para aquel entonces eh, con la selección de Irlanda y fue dentro de la campaña del Valle Óscar de Aril, que la organizó el Consejo General Vasco. Uh -huh. eh, uh -huh. A partir de ahí, eh, la selección ya empezó a tener, vamos a decir, el carácter de identidad nacional, uh -huh. ¿no? o de, de, de reivindicación, no hasta que luego también la, la Federación Vasca de Fútbol se creó a principios de los años 90. O sea, creo que, oficialmente creo que fue en el 91, 92, pero realmente hasta el 93 no empezó a, a, a funcionar, ¿no? Eh, o sea, hasta entonces el estamento deportivo era aquí, la federación más fuerte era la viceña, uh -huh. ¿no? Eh, pero anteriormente a, esos, a, ese, a ese partido del año 79 del Valle Iscagari, sí que es verdad que que se, eh, jugaron diferentes partidos que fueron de, de homenajes, por ejemplo, a Lizarralde, un jugador vasco en, de Valladolid, o a Gárate en el Atlético de Madrid, o, o con el cincuentenario del, del Real Unión, eh, aunque no fue una selección identitaria, eh, pero sí que era una selección vasca no eh, de hecho estaban pues, de lo mejor los mejores jugadores jugaban con los colores verde blanco y rojo eh, no recuerdo muy bien el, esa eh, si juegan con él con la camiseta verde eh, algunos sí que verdad que bueno Algunos jugaron con la cam con camiseta blanca o roja uh -huh. también. Y veniendo un poco pues se jugó con el Valladolid o con el Real Unión, histó, yeah. ¿no? Pero realmente la, la la equipación, vamos a decir, oficial fue en durante la Guerra Civil y luego ya a partir del año 79. Eh, sí que es verdad que mucha gente piensa que la equipación del año 79 eh, del año 37 al 39, eh, era eh, la camiseta verde y luego tenían el, eh, el pantalón blanco con una franja roja en los laterales y la camiseta y la y las medias eran negras y a la vuelta eran los colores rojo, blanco rojo, lo que es muy probable que esas medias hubiesen sido utilizadas por por, por el Atleti, ¿no? Uh -huh. En aquella época uh -huh. y... y bueno y después ya por pues, el... Eh, Durante la estancia en Argentina hubo tres, tres, dos cuadros que se quedaron en Argentina, eh Areso, eh, que pare eso y y Arizabalaga, Chirre II, que tenía allí un hermano, y luego una de las bajas que más mal sentó a la selección fue la de el entrenador, la de Baiano, eh Pedro Baiano y eh, que se fue a, a uruguay porque tenía también eh, familia porque era el entrenador ¿no? y eso se sentó bastante mal en la, en la expedición eh, de hecho creo que luego hubo algún intento de, de are eso de, de regresar a méxico y en una reunión mmm, tanto los delegados como bueno el equipo en general declinaron que, que regresarse uh -huh. eh, porque Hay un documental que hizo Enrique Ballesteros, un periodista deportivo de, de México, que se llama Un equipo de hermanos, y ahí refleja muy bien lo que la selección fue en esos dos años. ¿no? Eh, cuando ya la, la selección se, se disolvió, eh, el cumpleaños de Melchor la alegría era el 6 de enero. Entonces, todos los años, el 6 de enero, hasta que fueron falleciendo todos, todos los años se, se juntaban. Uh -huh. eh, allí y de hecho entre ellos eh, bueno en, en ese documental se explican los familiares que entre ellos se, se ayudaron pues a conseguir trabajo las familias y tal se, se, se, se liaron todos en México eh, siguieron jugando al fútbol no profesionalmente porque ya los sueldos allí nos varían para para vivir pero consiguieron eh, los trabajos Y de hecho, a nivel general, las familias de aquellos jugadores eh, tuvieran un estatus medio alto. ¿no? Eh, ¿Tú piensas que la Federación Vasca actual está en deuda con aquellos jugadores o en aquella selección? Mm, yo creo que más que la Federación Vasca de Fútbol, que no tuvo nada que ver con, con aquel equipo, eh, yo creo que es el gobierno vasco. Porque el... El, el impulsor de aquella selección fue el propio Lendakari, Lendakari Aguirre y, y aquella selección estaba supeditada al, al gobierno masco. Yo creo que el gobierno vasco como he comentado, yo creo que es el, el mayor responsable de aquella selección y, y de que el año que viene, que se cumple el 90 aniversario, eh, que esté a la altura y que y que pueda reconocer el trabajo que, que hicieron. Ajá. Uh -huh. Pues ya tenemos poquito tiempo vamos a ir terminando, nos quedan 10 minutos Sí, pues se ¿eh? rollar y lo voy a ir acortando muy interesante ¿Cómo ves el futuro de la selección vasca? Eh, la, sí. la reivindicación de, de que Óscar esté representada como, sí. con una selección Mira, Yo me acuerdo de una frase eh, que dijo el, el, el, un presidente de la Federación Española de Fútbol, el famoso Rubiales Que dijo que, que la selección bueno que el fútbol vasco eh, debía mucho al, al fútbol español bueno justamente es, es, es todo lo contrario porque realmente el, el, el fútbol español vamos a decir eh, ha, ha estado dominado pues hasta la década de los 40 por el fútbol vasco desde desde que se creó la liga incluso mucho antes, desde 1915, no solo por el fútbol vasco, sino por el fútbol catalán también, pero bueno, sobre todo por el, por el fútbol vasco. Si vemos las alineaciones pues desde el año 15 hasta la década de los 40, eh, la selección española, vamos a decir, o sea, el 70% eran jugadores vascos. ¿no? Eh, y, y de hecho, puede ser un antecedente para justificar eh que la selección vasca eh, por derecho propios puede oh. Va, ver, ah. no, no, no. ¿Lo puedes editar, fuera. ¿no? Sí, lo puedo evitar. Eh, eh, estaba comentando Sí, que la, las diferentes selecciones españolas eh, hasta la, la década de los 40 la base o como un 60 un 70 de los jugadores eran era eran vascos ¿no? entonces eh, hay, hay antecedentes a nivel históricos donde perfectamente se puede reivindicar la, la selección oficial no Pero curiosamente hasta hace hasta hace dos mandatos la federación vasca nunca se editó a la fifa eh, el ingreso y una de las cosas que yo que yo siempre comentaba en, en algún artículo Eh, cuando las eh, hubo todas las polémicas aquellas con el nombre de la selección y tal pero yo creo que al final era aquella polémica yo creo que estaba arrastrada por, por más cosas, no solo por el nombre sino porque tanto el gobierno vasco como la federación vasca no hacían absolutamente nada eh, por encaminar la oficialidad ni tan siquiera eh, tocaron la puerta de la FIFA Eh, para decir bueno aquí estamos presentamos la nuestro ingreso y luego que contesten, no sabríamos que, qué contestación iban a dar pero por lo menos de cara un poco a, a la afición y, y a la gente que se mueve en torno a la selección y a la replicación oficial no ya como deporte eh, sino como país no pero eh, verían con buenos ojos que oh, joder, bueno lo han dedo por lo menos el gobernasco y la y la federación vasca han dado el paso de hecho yo siempre he mantenido la postura yo creo que al, al goberna vasco le ha molestado en cierta por en cierta forma eh, toda esta reivindicación porque tendrían que dar pasos adelante no y qué eh, a nivel efectivo nunca nunca los han dado no sé, hemos visto muchas veces imágenes en el Parlamento Español eh, con la camiseta vasca reivindicando pero luego en la realidad no han hecho absolutamente nada uh -huh. ¿no? eh, ahora a nivel jurídico eh, bueno pues se están dando pasos con otras con otros deportes entonces el fútbol podría podría ir en camino por ahí eh, me consta que, el, que esta nueva federación vasca de fútbol al frente de, de Iker Goñi eh, tiene sumo interés en que en hacer esa reivindicación y no solo a nivel deportivo cuando los partidos que se puedan jugar a nivel eh, a nivel de fechas de FIFA eh, sino también a nivel jurídico ¿no? tanto con el gobierno español como con la FIFA que al final esto es un problema político ¿no? y pero luego curiosamente también ...hay selecciones que están compitiendo... ...como el Iros que pertenece a... ...Dinamarca... A Dinamarca sí. ...o por ejemplo Andorra... Eh, ...porque muchas veces dicen... ...bueno pues eh, es que si, si hay una selección vasca oficial... ...entonces se tiene que crear una liga vasca... ...exclusivamente... ...bueno podría ser el caso... ...¿no?... Eh, ...como ha pasado por ejemplo en, en la República Checa... Eh, ...en Eslovaquia... O sea, ...no, no habría un problema... Pero, curiosamente, ¿por qué Andorra compite en la Liga Española y tiene una selección propia? ¿no? O sea, hay muchas muchas contradicciones, ¿no? Uh -huh. eh, al final es un poco voluntad. Sí. O sea, ¿Qué te pareció el partido Euskadi, Euskal Selección a Palestina? Uh -huh y eh, bueno pues después de una yo creo que un par de ellos creo que sin jugar eh, eh, el éxito estaba asegurado ¿no? por la situación que se está viviendo y que se sigue viviendo en, en, en past en palestina no una guerra sino si una, una invasión claramente eh, apoyada por, por por toda europa o sea que, que al final es increíble todo lo, todo lo que todo lo que está pasando Y entonces bueno pues se, se juntaron varias varias varias líneas de acción ¿no? por uno, la, la el, el apoyar a, a, a palestina económicamente a los jugadores eh, censurar la, la invasión Y, y dar eco también ¿no? a, a nivel mundial porque al fin y al cabo eran la primera vez que palestina jugaba en europa y casualmente con la selección con la selección vasca y entonces pues, bueno fue también un poco eco a nivel a nivel mundial ¿no? y, y bueno pues luego la reivindicación eh, como identidad de la selección vasca yo creo que se quedó un poco en segundo plano Porque en ese partido yo creo que lo más importante era la situación de Palestina, ¿no? Que parecía muy bien, pero yo sí que eché en falta un poco eh, esa, esa, esa reivindicación, ¿no? Bueno, y, luego, y luego ya ver el palco con cantidad de, de políticos que incluso están en contra de la, de la selección vasca, eh, a mí personalmente pues me pareció... Uh, un poco hipócrita ¿no? yeah. pero dos preguntitas para ir terminando eh, a ver, ver que te parece esta pregunta ¿qué te parece el fútbol moderno? Eh, bueno, yo creo que el fútbol moderno en estos momentos es, eh, no sé si, si usar esta palabra pero es una mafia es una mafia económica con un control económico total Eh, incluso deportivo bueno, ahí están las cosas, la, la FIFA con la situación de, de Israel que sigue jugando como si no pasaría nada y sin embargo a Rusia se le prohíbe jugar ¿no? y, y al margen ya de, a nivel deportivo bueno, creo que a, a nivel económico el, el fútbol yo creo que se, que se, ha, se ha despertado, ¿no? uh -huh. incluso eh, equipos que hasta hace no mucho conservan eh, esa capacidad de de no inmiscuirse excesivamente en, en todo ese conglomerado, eh, por ejemplo, el propio Aleti, ¿no? Eh, pues al final me parece un holding económico, ¿no? Que acceder ahí, bueno, pues cada vez es más difícil, mucho más hermético y, y bueno, y luego ya, pues, pues ni hablar de las televisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Vale, tenemos 5 minutitos, ¿Qué, ¿en qué proyectos andas trabajando ahora? ¿Qué, qué tienes planteado presentarnos a, a la gente? Bueno, a, ahora estoy con el con el disco conmemorativo de 40 años, el 40 Sinfónico A, que acabo de publicar con la Orquesta Sinfónica Choqueago, marca de, de Bolivia, pero bueno, la, ahora estoy con la promoción y la gira no empezaré hasta, hasta octubre, ¿no? Y eh, con esta gira yo creo que estaré mínimo hasta finales del, del 27 Y luego también estoy gestionando pues un, un homenaje a la Selección Vasca de Fútbol de la Guerra Civil Que se conmemora el 90 aniversario el año que viene Entonces, bueno, pues estoy gestionando pues diferentes exposiciones Con conferencias, eh, el concierto de, de Norte Asuná Y mi idea es trasladar toda esta historia, que muchos saben que existió una selección, pero realmente no saben la labor que hicieron, ¿no? Entonces es trasladar toda esta historia a la mayor eh, población posible, ¿no? Desde el País Vasco, pues igual hasta a, a París, eh, bueno, me encantaría, por ejemplo, a Marsilla o, o, por ejemplo, el, el, los países del Antiguo Aúl, que... Mm, que tuvieron pues, un, una labor impresionante y, y luego sí que eh, estoy haciendo contactos con Argentina y, y porque muchísima diáspora y luego México. De hecho, en, en Argentina es curioso porque eh, hay muchos vascos que son de San Lorenzo de Almagro eh, porque antes de disolverse la selección vasca, Zubita se fue a, a San Lorenzo de Almagro, fichado. Eh, y cuando ya la, la selección vasca se disolvió, le fijaron a, a, la, a Langara ¿no? y Langara, Langara, el primer partido que jugó después de, de un viaje largo, metió cuatro goles al River Plate y a partir de entonces hay muchísima diáspora vasca que es, eh, que es a, aficionada del, del San Lorenzo de Almagro, ¿no? Entonces, eh, de hecho yo estuve hace cosa de unos años en En, en el club y, y bueno, hay varios hay un, un un grupo artístico Boedo se llama porque es el, el barrio de donde está el, el club y hacen murales en, en la calle y tal y a, el, tienen el mural de Langara y el mural de, de Zubieta y de hecho, bueno, tienen también un libro con todos los murales y tal y eh, bueno, pues el club es, bueno, hace poco estuvo Monién jugando que no sabía para nada el tema de la selección básica de fútbol que puede haber jugado en el MVP como acabó de eso, no pero bueno <ríe> eh, y, y bueno, eh, la idea es ir sobre todo a, a México y, y, a, y a Argentina Vale, pues yo se va, Gocho, te deseamos mucha suerte y nada, que que a ver si conseguimos difundir pues ese espíritu antifascista que tuvo la selección vasca de, aquel, de aquellos años, del año 36-37, y a ver si conseguimos eso, pues que llegue el mensaje y el recuerdo y la memoria a toda la gente posible. Pues sí, porque aparte yo creo que todo esto del entrecomillado, antifracista, yo creo que a mucha gente hoy en día le, le molesta, ¿no? Y, y yo creo que más que nunca, eh, por la situación mundial y el giro que está dando políticamente muchos países de, de Europa, o aquí, por ejemplo, con, con grupos que todavía están reivindicando el golpe militar y tal, pues que, que, que asuste un poquito el, el mencionar la palabra antifarcista, ¿no? Y, y es y es la, la, la realidad, así que pues habrá que reivindicar todo esto. Vale, ¿eh? pues claro, caso. Vale, soy <risa> llegamos al final del programa, nada, nos queda medio minuto, nos despedimos hasta la semana que viene, esperemos que os haya gustado esta entrevista a Joseba Gochón sobre la selección vasca de fútbol, selección de carácter antifascista, venga, la Torre Nastera Arteagur.